Rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Y esa información, desde su radio, se la otorgamos constantemente. Ya está comenzando Informe Rural. Información con rinde asegurado. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Comienza la campaña. Coragen, el insecticida líder ya está listo para ofrecer máxima protección cuidando el ambiente. Coragen, un producto de FMC. Peligroso, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Nos llegamos hasta la chacra experimental de barro porque queremos hablar con la ingeniera Liliana Huelani, que es la responsable de la red de INTA de los ensayos de cebada, para ver cómo se comportó en la campaña anterior la, la cebada. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, este, acá estamos eh, todavía procesando muestras y, y analizando los ensayos este, de avena y de cebada que hemos realizado en la campaña anterior, eh, pero bien, todo muy bien. A ver, desde que se abrió el abanico a distintas este, variedades, este, o sea que dejó, dejamos de lado la escarla y aparecieron otras variedades, ¿hubo un mejoramiento importante en cebada? Sí, sí, sí. Este, realmente la, la cebada ha dado un salto. Este, hay materiales muy interesantes, eh, con un ciclo por ahí un poco distinto a los que teníamos antes, que en general uno pensaba la cebada y eran todos ciclos cortos, ahora no. Eh, con una buena sanidad, con este, niveles de, de producción altos y, y con muy buena calidad también. ¿Por qué la cebada...? Yo, a ver, interpreto, siempre muchos este, no llegaron a hacer trigo y, y hacen cebada. O sea, no planifican de movida la cebada. Bueno, no, esto este, obedece a cuestiones de, de coyuntura. Los productores de la zona saben hacer cebada y, este, y si los precios, digamos, son este, convenientes, eh, se, se disponen a hacerlo y hacen muy bien. Y desde que se abrió el mercado de cebada forrajera... Eh, bueno, hay, este, digamos, más disposición a, a sembrar Porque, bueno, no están eh, solamente atados a, a los convenios que ofrecen las malterías este, si, si la cebada no da para la maltería Tiene la posibilidad de ubicarlo en otro mercado, que es el forrajero eh, ¿Cómo estamos en, en tema sanitario? Bien, eh, hay, hay diferencia entre variedades al comportamiento de alguna de las, de las enfermedades pero en general este, todo, casi todos los cultivos este, que, que se hacen hay que monitorearlos y eh, de ser necesario hacer una aplicación de, de fungicida, que en nuestra zona eso se da casi todos los años. En otras zonas por ahí hay, hay necesidad de hacer más de una aplicación de, de fungicida, pero bueno, ya digo, en la, en la zona nuestra este, con una... ...con una aplicación generalmente basta... ...y hay veces que no, que no es necesario hacerlo. ¿Cuál es la enfermedad este, principal? Bueno, hay enfermedades este, que, que aparecen casi todos los años... ...como es este, la mancha en red... ...o este, eh, hay otra enfermedad que, que en algunas eh, variedades aparece... ...que, que nosotros este, eh, la, las detectamos... ...y hay enfermedades que en nuestra zona no eran de aparición común, que sí se daban en, en zonas de, del centro de la provincia hacia el norte, con mayor temperatura, pero que en los últimos años este, también las hemos visto acá. Y las rollas, eh, roya de, de la cebada, que por ahí antes la veíamos, en estos últimos años casi no ha aparecido, sí a veces ha aparecido la roya del tallo en cebada, que eso tampoco era, era frecuente. Pero digamos, las rollas no son tan importantes como las otras este, manchas de hojas. ¿Cómo se dio el comportamiento en, en rendimiento? En realidad acá fue bueno, muy bueno, este, para las condiciones de, del año que, que tuvimos. Nosotros tenemos suelos que son someros eh, y, y tuvimos rendimiento entre 5 y 7.000 kilos por hectárea. Eh, sé de lotes de producción en la zona que han superado los 7.000 kilos con muy buena calidad, que es el otro factor este, que interesa en este cultivo, eh, y también de lotes que eh, no, no rindieron lo, lo que se esperaba. Todo eso atado a, a suelo, fecha de siembra y, y, este, y lluvia recibida. Eh, ¿Se está trabajando en mejoramiento genético en cebada, en la chacra? En la chacra no, pero el INTA, en Bordenave, tiene un programa de mejoramiento de cebada que ha inscrito nuevas variedades que hasta el momento no, no han sido adoptadas por las malterías. Este, se están sembrando como cebadas forrajeras. Eh, pero sí tiene un, un programa activo y que en este momento están evaluando una, una cebada para producción de cerveza artesanal. ¿La cambio de temas puede ser? ¿Vamos a la, a la avena? Vamos a la avena. ¿Cómo, cómo fue la campaña de, de la avena en, en esta zona? Bueno, la, las avenas el año pasado este, tuvieron una producción media, en algunos casos este, con muy buen comportamiento sanitario y en otros donde había, hubo más humedad, este, con bastante presencia de rollas. Y en lo que fue eh, la siembra para grano específicamente, Eh, las siembras del mes de julio tuvieron un muy buen rendimiento con, con buena calidad y presencia variable de, de roya. En algunos casos hubo que hacer aplicación de fungicida y en otros casos no, no fue necesario. ¿Rendimiento? Rendimiento bueno también, estamos hablando de 4 o 5 mil kilos este, en lotes de productores Eh, que, que recibieron este, más lluvia superaron algunos los seis mil kilos con muy buena calidad este, calidad estamos pensando en peso hectolítrico en el caso de, de la avena muchas gracias el portal de los Lanaris de Argentina, manejo, sanidad, reproducción y toda la información ovejera en www.ovinos.com. Montecor, primeros en venta de mixers. Montecor, innova y crece. Nuevos mixers horizontales Montecor, modularidad, tecnología, funcionalidad. Montecor, un nuevo concepto en mixers. Montecor. Primeros en procesar fibra larga. Hoy a tu campo llega Kira. La forma más práctica de comprar online. Sin intermediarios. Fácil. Ágil. Transparente. Marcas exclusivas y de calidad. Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo. Vos elegís Kira directo a tu campo. Abrí tu cuenta en kiraglobal.com. En Revista Chacra de Febrero, comprobadísimo. La generación de nitrógeno biológico con rotación mejora los resultados y reduce a la vez la emisión de gases. Los esquemas ganaderos complejos dan resultados mucho más estables y rentables. Chacra en el kiosco y en www.revistachacra.com.ar Para comunicarse con la producción, escribinos un mail a oyentes.com.ar o encontrarnos en Facebook como Informe Rural. Escucha Radio Rural www.radioportal.com.ar y descarga la aplicación móvil. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Abopa. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. rural es una realización de Horacio Mazola imagen y comunicación agropecuaria